Año 1943. La guerra ha s o l a d o Europa. Estábamos en medio de la mayor barbarie de la Segunda Guerra Mundial. Y era el frío invierno de Chicago. Allí Regina daba luz a Robert, nacía Robert James Fisher, nacía Bobby Fisher. Con siete años dejaría Chicago. Su madre y su hermana mayor se trasladaban a Brooklyn, Nueva York. Allí, apenas con seis años, su madre paseaba por el barrio. Le llamó la atención aquel pequeño juego, aquel juego que no. No sabía muy bien cómo era, pero por algún motivo le llamó la atención. Le compraba un tablero de ajedrez. Fisher c lo abría. Bobby, ¿qué haces? ¿Cómo se juega eso? Y Bobby abrió el manual de instrucciones y poco a poco fue leyendo. Fue entendiendo cómo se movía la torre, la dama, el alfil, el caballo. Y poco a poco aprendió, aprendió literalmente con el manual de instrucciones del libro de ajedrez, de aquel tablero. Ese fue su primer libro, el manual de instrucciones de la caja de ajedrez. Poco a poco encontró algún libro que devoraba, devoraba ávidamente. Poco a poco él fue aprendiendo por sí mismo, entendiendo la magia del ajedrez. Su madre, al ver su interés, lo anotó en el Brooklyn Chess Club. Y ahí tuvo su primer profesor de verdad, Carmen Nigro. 1953, cuando por primera vez jugó un torneo en el Brooklyn Chess Club y no ganó, quedó quinto. 1955 cambió de club y al Brooklyn Chess Club pasó a jugar al Manhattan Chess Club. Ese año quedaría campeón en la categoría C y la categoría B, pero el año siguiente ganaría la A. Por aquel entonces las partidas a ciega. Eran la clave. Muchos jugadores las jugaban, desde Neydorf, que se hacía famoso, intentaban batir récords y récords. Llegaba el gran maestro americano, el mejor que pulaba por allí. u n t a r Resepski, Sammy Resepski, gran maestro, campeón americano. a l l í acudía nuestro joven Fisher, c nuestro Bobby Fisher. c Tenía en aquel momento doce años y se enfrentaba al número uno americano en una exhibición a ciegas. Y ahí le ganó. Bobby Fisher. c Pequeño Fischer derrotaba al número uno americano, Sammy Rezewski. Al año siguiente jugaba el campeonato juvenil americano. y Tampoco conseguía ganar tercer puesto con 13 años. Partidas más impresionantes, la conocida como la partida del siglo, se jugaba el torneo de Rosenwald y ahí se enfrentaron Bobby Fischer y Donald b y r n e En el año 1957 jugó contra Max Ew, el doctor Max Ew, el excampeón mundial. Empató una y perdió la otra. Sin embargo, ganaba la New York Metropolitan League y el primer puesto del Open de Cleveland. Ahí en Cleveland. Ganó su primer dinero, 750 dólares. Año 1958. Campeonato absoluto de Estados Unidos. Es la primera vez que se impone por delante de Sammy Rezewski, por delante de todos los jugadores de Estados Unidos. Y es la primera vez que lo ganó, y lo ganaría siempre que se presentó. Corría el año 1958 y en el mes de agosto, con 15 años, recibía el título de Gran Maestro tras ganar el Internacional de Portoroz. En aquel momento Bobby tuvo que pensar. ¿Qué voy a hacer de mi vida? Y aquello fue para una decisión rápida. Me voy a convertir en jugador profesional. Realmente, en aquel momento casi era imposible vivir del ajedrez. Sin embargo, Fischer quería jugar, jugar y jugar. Y en Estados Unidos era considerado ya como el niño prodigio del ajedrez. Año 1959. En Mar del Plata había quedado tercero, empatado con el cuarto. En Zurich, quinto y sexto. Y en el año 60 se las veía con Spassky. Tablas en Mar del Plata. Y participaba en las Olimpiadas. c o m o no, con el equipo de Estados Unidos. no Paraba de leer, estaba siempre leyendo. Había aquellas anécdotas que decían que Fischer solo leía libros de ajedrez. Y si alguna vez alguien lo veía haciendo otra cosa, es porque de algo de ajedrez hablaría. Empezaron a salir sus excentricidades: s e g u í a perfecta luz, silencio absoluto. no cámaras y sobre todo me exigía dinero era implacable no participaba si、sí, los premios no eran de sagrado 1962 Fischer anunció públicamente que estaba listo para ganar el campeonato del mundo. Durante 1961 y 1962 no sufrió ni una sola derrota. t o d a s sus p a r t i d a s desde todas las Olimpiadas, fueron victorias o empates. En el año 1963, Fischer dijo a la FIDE que no volvería a jugar hasta que las normas fueran de s a g r a d o Para él, los rusos manipulaban todo, acordaban empates. Recordaban partidas. Todo para que no ganara un americano. En el año 64 había vuelto a ganar el campeonato americano. 11 victorias. De 11 partidas. Pero no jugó más. Ese año salía la primera lista de Elo. Tigran Petrosian. Bobby Fischer. 2.690 puntos. Y volví en el año 1 9 6 5 para jugar en Cuba, pero Estados Unidos no permitía que los americanos viajaran a Cuba. Y aquello se jugó por teletipo.